Hicieron prueba la demandante, el demandado y eh, su letrado es decir, sus abogados. ¿Qué pasa si yo como demandado no asisto como abogada al demandado y el demandado ninguno asistimos a la audiencia de juicio? Solo asiste la demandante. ¿Qué creen ustedes que pasa esto? ¿Cuál continúa? Se lleva en rebeldía. Claro, se lleva en rebeldía, es decir, se continúa la audiencia... ¿Pero qué pasa con mi prueba, con la que yo ofrecí en la audiencia anterior? En la audiencia preparatoria. Yo dije, como demanda, no voy a ofrecer eh, documental y dos testigos. Pero no fui a la audiencia juicio. Pues. ¿Puedo solicitar que el, se reina la autoría? No. no. ¿cierto? Ahí te incluye mi derecho porque esa es mi oportunidad de asistir a la audiencia. Ahora, excepcionalmente, podría darse el caso de que uno justifique esa inasistencia como abogado por ejemplo un accidente de tránsito alguna enfermedad pero tampoco está justificado porque se que no puede delegar el poder salvo que esa, ese incidente sea el mismo día como por ejemplo lo que hablábamos con el accidente hubiese ido un abogado en el accidente a una audiencia obviamente, bueno, que no hubiese falleció obviamente eso podría tomarse como una excusa para suspensión de la audiencia y para continuarla en otro periodo Pero lo normal es que uno perpetúe su derecho en el sobre. Persona, tengo una pregunta, disculpe, yo sé que es drástico. Yo me acuerdo que hay una disposición cuando muere el abogado, pero ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, el accidente? ¿Diría que el abogado muere en la micro y iba camino a la audiencia y no alcanza a avisar? Claro, bueno, eso ya, por ejemplo, ahí es usted que fuera el cliente. Ya, su abogado falleció en ese accidente. A usted le tendría que corresponder ir después. Deja que pase la audiencia de no porque el tribunal no tiene cómo saber de, de oficio que iba el abogado ahí, que falleció, etcétera Entonces, a usted después le corresponde como cliente o cualquiera de las partes que quiera ser conocido, efectivamente sí eh, pasó esto. El abogado obviamente no pudo asistir por la sesión, la fallecía, etc. El que se anula lo que se hizo en la audiencia. Perfecto se anula y se vuelve al estado anterior, ahí usted verás que eh, Citipatia constituye obviamente un nuevo patrocinio de poder con otro abogado y el resto lo que continúa. ¿Y eso sería mediante un escrito, o un incidente o...? Um, es eh, como hacerlo presente, porque eso que, no es un incidente como, por ejemplo, que fue que en la misma situación, que iba con el accidente pero no le pasó nada, pero efectivamente no pudo llegar porque por el taco, por lo mismo que tuvieron que llegar carabineros, etc. Eso puede ser un incidente, pero lo otro ya es con resultado muerto, entonces ya no existe el mandatario. ¿Me entiendes? Entonces, por eso se anula y cómo lo hace presente a través de un escrito cualquiera donde explica lo que pasó. Pueden poner la noticia, por ejemplo, un certificado de expulsión, hasta cualquier cosa? ¿Ya? Ah, está bueno. Eh, bien, entonces durante la audiencia juicio, el juez va a proceder primero a verificar la presencia de las personas que hubiesen sido citadas a la audiencia y declarar inicio el juicio es decir, que las partes que están presentes se tienen que individualizar después señalar el objetivo de la audiencia esta audiencia de alimentos esta audiencia de divorcio de afiliación, de lo que sea que se es esté discutiendo disponer que los testigos y peritos que hubiesen comparecido ahora abandono de la sala de audiencia eso Actualmente no se da lugar porque cuando comparecen testigos y peritos existe un encargado de sala que cuando uno tiene que ingresar a la sala solamente llama a las personas que tienen que comparecer en ese momento, demandante y demandado, y los testigos quedan afuera. ¿Cuándo se puede dar esto en general? cuando la audiencia Zoom, porque el leak es único, entonces todas las partes se conectan al tiro y el después empieza a quien quién es testigo y a qué sale en esa mesa. Pero en la realidad ahora, como ya es presencial, como ya el retorno a la presencialidad en los tribunales efectivos, ya no suele suceder eso. A ver si les voy a dejarlo a su Después, tienen que adoptar las medidas necesarias para garantizar su adecuado... Desarrollo Eso significa que en general Lo que tiene que hacer es mantener el orden en la sala Que las partes no peleen No haya faltas de respeto cualquier de situación que pudiese llamar al desorden En la sala de audiencia Y podrá así si mismo ordenar En interés superior del niño o niña adolescente Que este u miembro Del grupo de familia es ausente Durante determinadas actuaciones Por ejemplo, si se rinde a lo mejor Un video eh, o una fotografía O un audio o cualquier otra situación que el juez estime que puede afectar a esa, a ese niño o niña adolescente. O por ejemplo que declare un testigo con el cual el niño o niña podría entenderse que tiene un conflicto. Prueba no solicitada oportunamente o prueba nueva. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Eso cuando nace la prueba después de la presentación? Claro, en familia, porque por que estamos viendo primero tribunales de familia. <risa> Efectivamente existe la prueba nueva o prueba no solicitada oportunamente y que es la que nace o se toma conocimiento después de la audiencia preparatoria. Porque yo en la audiencia preparatoria es donde ofrecí todos los medios que yo tenía disponible para poder rendir. Pero qué pasa si durante ese periodo, como ustedes saben, entre la audiencia preparatoria y la de juicio, hay más o menos una diferencia de entre uno a tres meses y puedan eh, generarse ambas, puede nazca una prueba que en el momento de la preparatoria yo no tenía conocimiento. Como, por ejemplo, que se les puede ocurrir? Están viendo, Fabián, Está pero es que... Cualquiera puede ser el ¿Hay que me detení. Eh no sé, por pues, alimento sí. y de repente cambia la situación de se enferma claro. uno de los hijos, está un accidente y uno de los hijos queda enfermo, entonces la, ahora hay que pedir más dinero. Claro, eso puede ser una prueba nueva, por ejemplo, una nueva enfermedad que haya nacido durante ese periodo. O sea, pues, o más patrimonio. Claro, la diferencia, mayor, al revés, no lo que al demandado o <risas> demandada, por ejemplo, haya aumentado el sueldo, uh -huh. también puede ser eso, una prueba nueva que no está dentro de la audiencia preparatoria entonces cuando yo tengo esa prueba nueva que debidamente tiene que servirme para lo que yo estoy tratando de probar tengo la oportunidad de poder ofrecer y rendirla que es al inicio de la audiencia de juicio, antes de que yo empiece a rendir cualquier tipo de prueba de los que yo ofrecí tengo que indicarle al juez magistrado voy a solicitar que voy a ofrecer y rendir prueba nueva y ahí ustedes explican la situación el fichado tiene que dar lugar si es que lo estima necesaria y pueden después rendirla posterior eh, después esto señala que obviamente cuando se trata de probar nueva la contraparte va a tratar de objetarla o de ustedes no la rentan entonces que se hace generalmente que hacen el fichado, a ver, la prueba o muestreme qué es lo nuevo que nace que usted dice que necesita rendirlo en esta oportunidad porque como yo les dije Ustedes la prueba que tienen que rendir es siempre lo que tiene que ser de acuerdo a lo que está en el objeto del juicio O lo que estamos tratando de probar Si son alimentos, todas las pruebas que tienen que ver con alimentos No con los divorcios, no con la infidelidad, no con la afiliación, no si ciego, no hijo Tiene que ser respecto a las necesidades del niño en ese caso, o niña. Producción de la prueba. La prueba se rendirá de acuerdo al orden en que fijen las partes. Es decir, yo puedo empezar rendiendo la testimonial, después la documental o viceversa. Comienza la demandante, el demandado y finalmente, si es que el tribunal solicitó prueba, la rinde también el tribunal. Durante la audiencia, los testigos y peritos serán identificados, es decir, que ellos tienen que individualizarse y se les toma juramento o promesa de decir verdad es decir que el juez antes de que el testigo o el perito pueda declarar le va a preguntar, usted jura o promete decir la verdad acerca de lo que se le va a preguntar en este juicio la persona tiene que decir si sí, juro o si sí, prometo de acuerdo a sus creencias hay gente que dice, hace un cabeza de sus que decir si sí, juro o si sí, prometo o dice sí solamente tiene que decir si sí, juro o si sí, prometo Entonces, cuando ustedes preparen a sus testigos o sus peritos, ustedes les tienen que decir que cuando les tomen el juramento tienen que responder de esa forma. ya eh, Posteriormente, entonces, son interrogados por las partes y eh, comienza la parte que los ofreció. Y los peritos tienen que exponer, a diferencia de los testigos, que los testigos se les hace constantemente pregunta, los peritos lo que tienen que hacer es exponer y explicar el informe que ellos hayan Eh, evacuado en su momento, pero en términos simples, es decir, explicarle al tribunal qué es lo que él está tratando de decir en ese informe. ¿Cómo se rinde efectivamente la prueba? Es decir, ¿cómo lo tienen que hacer ustedes en el tribunal al momento de que ya les toca rendir su prueba? En cuanto a la documental, ustedes tienen que leer los documentos solo en aquellas partes pertinentes que sean lo objeto del juicio y ya vale entenderlo ¿por y le voy a mostrar una foto. Por ejemplo, los informes de ADN, hay informes que son más largos o que son muy técnicos. Y obviamente ustedes no se van a sentar al tribunal y decir, "Yo me quito algo enredí mi prueba". Primero, documentar informe de ADN y se va a rezar el todo el informe porque no van a, ni siquiera ustedes van a entender lo que están leyendo. Todos ustedes tienen que leer solo la parte que les interesa a ustedes por ejemplo en el caso del ADN es el resultado pero para poder hacer esta eh, esta lectura de trozos de los informes sea con el ADN, informes sociales o de cualquier otro tipo de documento lo oficio, lo que sea ustedes tienen que antes de leerlo solicitar la autorización al tribunal es decir ustedes tienen que decir magistrado Vengo a rendir primero como documental el informe de ADN solicitando que me autorice una lectura extractada cuando es necesario. A veces puede haber documentos que ustedes necesitan leerlo prácticamente completo y ya no necesitan autorización para una lectura extractada. Pero en la mayoría de los documentos sí, entonces ustedes solicitan la autorización, el cual obviamente siempre indica que sí y usted comienza a leer de manera extractada. Y así comienza a leer su, o sea, a rendir su brazo. Por ejemplo, en el certificado de nacimiento. Yo le marqué que es lo relevante, que por ejemplo, si yo digo, primero, certificado de nacimiento, tengo que identificar quién lo emite, Servicio de Registro Civil e Identificación, que es un certificado de nacimiento. Al tribunal no le va a interesar ni la circunscripción ni la inscripción. Si yo estoy tratando de demostrar, por ejemplo, alimentos, que tengo que demostrar que efectivamente el niño o niña es el hijo del el demandado, entonces yo tengo que leer el nombre del niño, el RUT, y el nombre de los padres con su RUT para que efectivamente el tribunal no le quepa duda de que el demandado es el padre. Entonces el nombre del padre, tal persona con RUT, la fecha de emisión, y la firma de la persona que lo emite obviamente ustedes no tienen que ir en el folio porque hay algunos colegas que empiezan folio, el número, código leen todo esto de acá acá esas cosas obviamente no son necesarias para la rendición de prueba en los certificados lo importante como siempre les he dicho es de acuerdo a lo que ustedes quieren demostrar pero si yo voy a leer o rendir un certificado en tengo que decir quien lo emitió, quien lo firmó y qué fecha ya o este bueno dice 2014 ustedes siempre tienen que ser documentos actualizados, ojalá que no sobrepase los 60 días desde la vigencia ¿Ya? ¿se entiende más o menos como se rinde un documento? sí ¿Ya. por ejemplo este es informe de ADN, así comienza entonces ¿cómo le dirían ustedes? o ustedes se entienden al leer la página de allá, no la de acá la de allá la que dice método del examen. ¿Alguien sabría explicar eso? Si ustedes se fijan, es como un tecnicismo respecto del informe. Que efectivamente esto lo que dice es como cómo se hace este tipo de prueba de examen de ADN cómo se tomó la prueba y cuáles son las coincidencias pero a lo mejor al tribunal si yo estoy demandando la determinación de la afiliación de un niño ¿le interesará saber cómo se hizo el examen? porque el mismo tribunal lo deriva al servicio médico legal no ¿no le va a interesar? entonces saber cómo se hizo ¿qué le interesa al tribunal? esta parte Conclusión Entonces usted, informe de ADN emitido por el Servicio Médico Legal Conclusión, que de acuerdo a los perfiles, bla bla, bla La probabilidad de paternidad en este caso era de un 99,99997 Es decir que no cabe duda de que si sí, el niño en ese caso era hijo del demandado Y eh, basta con leer eso que está firmado y listo y está incorporado su examen de ADN sin necesidad estar incorporando lo anterior por eso yo le digo a colegas que leen todo el documento que ni siquiera sabe lo que están leyendo entonces después uno tiene que hacer al final observación a la prueba o la magistrada le puede pedir aclarar ese documento, que es lo que está leyendo o qué es lo que está tratando de decir porque uno está tratando de probar algo con esto, pero por ejemplo a diferencia de <coughs> ustedes saben que existe eh la prueba de paternidad pero de carácter privado, ¿cierto? A ver, escucha. Ya, estos son esos tests que se compran en farmacia o no sé dónde va y eh, tienen como un obviamente un método diferente al del servicio médico legal. Son más rápidos, pero ¿cuál sería el cuestionamiento respecto de esos eh, de esas pruebas de paternidad? Que no ser manipuladas. Claro, y que no constan certificadas. Claro, sí. que no hay una custodia de el examen, porque generalmente la persona que va donde el niño o niña le hace la prueba y está el resultado. No sé, pero, pero está realizado por profesional, digamos, a lo cierto menos. Claro, pero no hay una seguridad en cuanto a la custodia o a la cadena de ese examen bueno. donde fue comprobado, porque si no usted tendría que demostrar desde el paso 1, o sea desde que lo adquirió hasta que lo entregaron la prueba al tribunal. Podría presentarse como indiciario? Ese es un claro, eso es lo que hace generalmente como que. como una prueba indiciaria, o sea, si usted va a demandar filiación, lo que puede decir en su demanda es que efectivamente se le hizo un examen eh, privado y usted explica cómo se llama el examen, lo que tiene un distinto que salió que sí era el papá bla, bla. bla. Eh, y eso claro, igual lo va a mandar a hacer médico legal. Sí. Claro, salvo que yo le digo Si usted acreditará Desde el paso 1 Que obviamente es muy difícil Yo nunca he visto que nadie va Pero el servicio médico legal obviamente Tiene la certificación Le van a custodiar su prueba Y se demora así como 6 meses El informe en llegar. Eso es lo único De las demandas de filiación Desde que la persona se toma el examen Son aproximadamente como 6 meses Que el tribunal se demora en enviar estos resultados porque una demanda de filiación es bastante corta llegando al informe de ADN a demandar, o reconocer voluntariamente y eso que le implica que no lo contenerá en costa o si no quiere reconocer el tema de dictación entonces es <risa> pero solamente se demoran estas causas por el tema de eh, el, la demora en el ADN y eso también que implica después, por ejemplo en este caso que si sí, efectivamente es el hijo que ahí recién va a poder demandar de alimento Y también se va a demorar al final, porque ya espero prácticamente ya ocho meses que se vaya a demorar juicio. Ocho meses. Más una demanda de alimento, al un año prácticamente para poder obtener alimento una persona. Así que eso. ¿Se entiende entonces respecto a la ados Pero profesor, igual depende del caso, ¿puede pedir alimentos provisuales junto con la asignación? Sí, qué? se ha visto que pasa. Se ha visto, a igual hay que... Eh, tratar como de justificarlo bien por ejemplo en el caso de compañero si yo tengo este indice de esta prueba privada posiblemente le podrían dar alimentos provisoros ya y claro la parte tiene que pagar qué pasa si después como no el es que el tap claro, dele ¿le eh, la ley eh, eh, lo que pasa es que él tendría que finalmente hacer como una demanda civil y ah. Eh, porque no hay una en la ley de familia no dice si él no es el papá tiene que devolverle todo el pago no, porque ¿qué dice los tribunales o los jueces? que es lo que prevalece el interés superior del niño entonces si el niño en ese momento puede quedar protegido por esta pensión provisoria tendría que efectivamente valer eso por sobre si era o no era el papá porque por algo lo demandaron en su momento Pero eh, si no es, se entiende que después Él tendría que hacer una demanda civil ¿Y qué pasa? Si usted más o menos saca la cuenta Ya le puede haber, no sé, pagado Dos o tres millones de pesos total de pensión Un juicio civil le va a salir prácticamente El valor De ya a poco haya salgado uno y medio Pero va a estar dos o tres años Para que sí. le devuelvan sí. y si no tiene nada Al final, por eso no se hace Porque no, no tiene mucha eh, Como Como no, no, la verdad es que no se consigue casi nada sí. pero sí, eh, la mayoría de estos informes la mayoría 99 si sí, hubo he eh, visto un caso donde fue donde dice mi práctica la corporación eran tres los demandados de filiación la niña perfectamente no se acordaba quién era el papá había tenido un periodo dijo de de de salir de la buena vida entonces ya no se acordaba quien era el papá y le mandó a los tres y los tres salieron negativos entonces ahí el niño queda sin filiación, porque tampoco no se puede obligar a un papá a que reconozca al niño entonces si los tres quedan o sea, los tres salen negativo y murió la demanda no, no se puede hacer nada o sea, uno lo quisiera efectivamente de manera voluntaria reconocer Pero no, eso obviamente no suele pasar. Oh, terrible. Terrible. Rendición de fotografías, que aquí ustedes tienen que tener ojo cuando rindan las fotografías. Si yo acompaño o quiero rendir como medio de prueba fotografía, no basta con que yo le diga al magistrado aquí está la foto, o aquí está el pantallazo, porque ahora uno suele acompañar los pantallazos de las conversaciones y ahí suelen cometerse muchos errores también con eso. entonces cuando yo voy a rendir una foto por ejemplo, aquí yo tengo un pantallazo de una conversación eh, como yo pruebo, por ejemplo por pongamos el caso de que estamos viendo un divorcio por infidelidad ya divorcio por culpa, la causal por infidelidad y yo en esta conversación lo que quiero mostrar es que efectivamente se reconoció la infidelidad en una conversación con un amigo, algo así ¿qué es lo primero que ustedes podrían ver de error en esta fotografía? ¿que puede ser manipulado? ya, Ahí hay dos cosas pero la primera efectivamente el nombre, ¿por qué? en el sentido que Y claro, porque aquí dice amor, ¿cierto? Y yo le puedo poner a cualquier teléfono amor, ¿cierto? Y la entonces, foto. idealmente, es que la foto es pequeña, entonces generalmente no va como parece. Lo que tienen que hacer es que aquí aparezca el número de la persona. Porque obviamente eso, el tribunal cuando individualiza la persona, le pregunta cuál es su número de teléfono. Entonces, es fácil cotejar. Y en ese Puede caso si sí, se hace a través de un perito que puede demostrar que ese número con este número corresponden a las personas que hicieron esa conversación Claro, por ejemplo, el caso que dice la compañera, si hay manipulación porque ahora entiendo que uno puede como hacer una conversación sí, falsa hay, ¿no? hay, como, hay como un tipo de conversación sí, donde tú, tú puedes inventar el número con el número de otra persona y escribes y es como que te escribes tú y te respondes tú mismo ¿Y, tú ¿Y lo ha hecho? Yo sí, yo igual veo en TikTok, pero como que no, yo pensé que era como fake. O sea. no. no, se puede comprar el chip, se lo pone la sí, sí, sí, cosa. No, es sí, sí, <risa> sí, sí. Se puede tirar en un la nada. Pero mucho. Sí, ¿y qué para el metal? Y una la casa? Pero se Se un puede. Chip, uno compra el chip y se lo pone en otro teléfono y le habla como si estuviera en uno también. Tiene sí, bueno, sí. sí la no no de, venganza por eso, pero no. tiene dos teléfonos para que probémelo. A usted se usted puede me autor. Vamos a intentar que me fiques, o sea, se llama se la prueba usted puede objetarla. Ahora va a depender si se lo aceptan o no, porque si quiere bacán, claro, porque ya que un perito efectivamente eso es más caro y tendría que explicar si ahora por ejemplo vemos que esta conversación usted sabe que nunca la tuvo entonces sabe que es falsa claro, ahí entonces ya tiene que efectivamente llamar a un perito y que puedan reconocer si es o no es y diga que claro. ya tiene igual a la cosa sea, si vale no vale. <risa> y por ejemplo en el caso de, de, de una tienda en Instagram que le sacan no sé, pantallazo a lo que ofrece ya y la persona va al juicio y le dice esta es su tienda es su logo porque igual sí. se puede pegar se puede... claro, eh, bueno en ese caso si sí, no hay tendría que tener al lo mejor testigos o, o las personas que hayan hablado con la misma tienda porque sí. ya ahí es difícil porque la, todas las tiendas de Instagram no son tiendas reguladas usted pueda buscar por ejemplo el servicio de impuesto interno o la CNF, no sé por lo tanto son de eh, emprendimiento entonces en ese caso usted tiene que ver el método efectivo porque claro ahora como dicen se, se puede falsificar este tipo de conversaciones claro no hay un grave problema yo no he visto causas y si, todavía que pases o sea la de los carabineros y sí. eso ha tenía los whatsapp falsos la de temujo <risa> <Ya, risa> <pendejo. risa> el caso Huracán que ah, sí. ¿Sí? ellos tenían las conversaciones que habían editado en WhatsApp, pero no creo que sea el método que usted dice, no, porque no, esto no, era, si era no, como si es como una aplicación y, como ya. Un y es como otro WhatsApp que tienen que entender caso Huracán lo no no, habían hecho especificaciones por computador y era como otra cosa distinta bueno, más moderno lo que la compañía ya, pero Entonces, nos quedamos bien. Ustedes viene el primer error, entonces aquí lo ideal es que ustedes tengan el número de teléfono. No que diga Moni, Mama 1, Climodón, Climodón, Climodón, Nuevo. Tienen que la gente cuando le dicen, pero más el número, le tienen los nombres así como en... El... Nada aquí, que diga el número. Entonces, ¿cómo yo incorporo esta conversación? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? tengo que La tengo empresa acá. Entonces digo, magistrado, voy a incorporar un pantallazo de una conversación de tal persona con tal persona ¿qué tengo que hacer para que la magistrada no, pues, no se la tengo que mostrar porque igual va a tener sí, su... pero no se la tengo que mostrar ¿ya? pero para poder rendirla ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que leerla tengo que leer la fotografía porque yo estoy acompañando una conversación entonces yo tengo que decirle al magistrado Qué es lo que dice esta conversación. Y ahí es cuando muchas veces ustedes se van a reír, le va a dar vergüenza porque las conversaciones a veces son eh, más ordinaria o tienen groserías. Es que no, no, no, no, no. Claro, a mí de hecho me tocó una vez leer una conversación que era era un divorcio unilateral. El marido estaba demandando a la señora, y la señora no seguía y digo, se diría, estaba vikinga porque él tenía un diablo, la no le hizo el dios. Está picado, se llama sus conversaciones, le dijo porque aquí él me dice todavía que me quiere y ay. Pero ella <risa> ya o sea, otros términos, entonces yo empecé a leerle, decía eh, como Oye, Patty, se llama Oye, Patty, que hoy día debe irme, hasta hay como pa oh, <risa> mí tratando de en pero a la igualdad de ¿sí? O si dicen groserías también, no, es como, por eso tienen que leer bien antes lo que van a incorporar, porque se a leer, no va a dar un error Pero esos pantallazos yo lo incorporo leyéndolo, ojalá que en el pantallazo se vea la fecha, porque uno sabe que también puede verse la fecha, se vea la fecha, el número obviamente sabe que, quién es esta persona y quién es esta persona, Muéltalo. y lee la conversación, ¿ya? ¿Él lo hizo ¿Qué pasa? ¿Qué hizo? Yo no hice darle al carro, pero eso. Mira, también va a Ahí grabando también la ranchería. Hoy que oico crack, okey. ¿Sabes? ¿Cuánto ¿Qué cosa nos podrías No, yo creo que puedes ayudar a otra persona de algo porque no estás identificada. ¿Es verdadero? ¿Puedes poner la foto de la persona? No, es como para funar, así. De verdad. No entiendo Está muy bueno. No, no. Y su chato mantai una, si para el daisla ya es que puede acusar a alguien de funa, de y el guía, o sea, sí, y, ¿Y saltar fuera de Marta? tu mamá. Como <risa> típica esa, cuando le dices como, hola, sé que no me conoces. Uy, <risa> <risa> <risa> creo que, que no te es. Pero te quería mandar, ay, patético. <risa> sí. Ya, continuamos porque no Ya, entonces, ¿entendieron cómo encontrar un pantallazo, una conversación? Hay gente que acompaña las conversaciones y las pasa Word. No hagan eso. Porque ahí no van... no nos Aquí es más claro. Obviamente que dije que que poner el número de teléfono. Pero no las pasen a Word ni nada de esas cosas, más, porque no sirve. Eso está claro. El magistrado sabe usar teléfono y WhatsApp. Por ejemplo, acá si tengo una fotografía de la familia, que es el mismo caso que yo les decía de la señora Patti, ella me pasó una fotografía donde habían estado de vacaciones, se supone que era el entre medio de que están separados, y tenían una foto en una vacación en una playa ¿Cómo incorporan esta fotografía a ustedes? Porque aquí no la puede leer. La ¿Habría que la... mostrarla? ¿A quién? ¿Ah? ¿A, ¿A quién? ¿A la contraparte? ¿Al, ¿Al juez? ¿Sí? ¿Sí? No, no, porque el juez ya lo, es lo es tiene, el juez ya sí. tiene esa prueba, pero usted la tiene que rendir, porque usted se la acompañó. Ah, entonces a la contraparte, para no, que la no. reconozca como el penal, ¿no? El testigo es el que reconoce las fotografías, salvo que usted a la contraparte lo haya citado a declarar, ahí podría reconocer Pero antes de todo eso, cuando yo tengo esta fotografía, lo que yo digo magistrado voy a rendir una fotografía de... Un paseo de la familia donde aparece tal persona, tal persona, tal persona, en tal lado, en tal fecha. Obviamente esta foto no tiene la fecha, uno no puede saber si efectivamente corresponde al lugar que uno dice. Uno tiene que indicarle al magistrado qué es lo que está tratando de probar. Para que esos dichos tengan o sean verificables, yo tengo que ahí intentar que un testigo lo reconozca o que el demandado habiendo sido previamente citado a exponer posición lo reconozca en su declaración. ¿Ya? Si usted le dice al magistrado, "No, que tengo una foto, me aparece la familia." Aquí solamente va a ver que está la familia, pero no va a saber de qué fecha es, ¿eh? que puede haber sido mucho antes de lo que ustedes están alegando, dónde es, ni qué lugar ni por qué, etcétera. Entonces, ustedes le tienen que dejar claro, pues, ¿qué es lo que quieren mostrar con esta fotografía? En mi caso era que Eh, hace, eran hace cuatro meses atrás eh, habían ido de paseo a una playa la señora, el caballero, los hijos, los suegros lo... Profe, y si la foto se la subió feita ¿hay eh, que un presentar la fecha y no? La subió? claro, ahí tiene mucho mejor porque bueno, fecha. uno también sabe que la fecha en que se subió la fotografía no, no puede ser efectivamente a lo mejor la que eh, se tomó Okay. ya ahora hay fotos si uno tiene el celular, ve las propiedades sale la hora y sí. la fecha en que se toma también, puede mostrar, claro, también puede mostrar eso ya Ay, pero cuando son eh, casos más ¿y el caso ¿cómo, cómo le incorporo? leyendo, la, la, la, la lo, la las cosas mismas cosas. propiedades pues si usted tiene la información que dice que esta foto se toma tal día, tal fecha tal hora, lee todo eso Ay, ya pero la idea es que ustedes siempre que acompañen fotografías hagan que la contraparte o los testigos la recorren ¿ya? bien, ¿se entiende entonces? Pues? los oficios, si ustedes por ejemplo pidieron un oficio que es un documento finalmente lo tienen que incorporar igual que cualquier otro documento leyéndolo, de manera extractada o en este caso completo porque es tan cortito que la información aquí no necesitaba porque tengo que decir que están contestando el oficio, que se dirigió quien lo contestó y qué lo que dice Profe, tengo una consulta con respecto a lo anterior. Aquí los compañeros dicen que, por ejemplo, nos van a esas aplicaciones para eh, generar chat eh, ficticio. ¿Qué sucede con las fotografías que son arregladas? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un caso hipotético que yo usara una fotografía que es arreglada y que yo no subiera? Que yo no estoy usando de buena fe. Chuta, ahí el... No, ahí se vuelve más complicado. Porque ahí ya entraríamos al tema de los peritos, o, o si, por ejemplo, usted sacó una foto, de ya le mandaron, hicieron esta conversación falsa uh -huh. y le mandaron de que su, su esposa ya lo está engañando y usted está usando eso como medio prueba para separarse. Pero finalmente son fotografías falsas. Claro, ahí viene un tema de que si ninguna de las partes lo alega, va a pasar viola y va a pasar como que una prueba real. O sea, si la señora nos dice, yo nunca tuve esa conversación y llame un perito o lo que sea o usted tampoco, no como dice, yo no tengo idea entonces yo pensé que esta fotografía era real ahí va a pasar como prueba bueno, no. porque ¿quién la va a alegrar? si las partes tienen que alegrarla ahora, o fal que un consejero se diera cuenta, eso es totalmente difícil porque usted ve que algo muy real pero si alguien de las partes se da cuenta, que claro, ahí viene el tema del perito hacer una pericial para ver si efectivamente esa conversación fue manipulada o no ya ahora tengo otra pregunta más vigente ¿Qué pasa ahora que por ejemplo hay muchas eh, muchos juicios que han sido avanzados, y que la prueba se ha rendido, se ha juntado por, por la página, ¿cierto? por el perjuicio. Y ahora las audiencias son presenciales desde el lunes, entonces va a haber que presentarlas también presenciales, aparte de haberlas subido. Depende, porque eh, se supone que, bueno, la regla general es la presencialidad. Ahora, hay un artículo de la ley que dice que uno puede solicitar justificando el motivo la comparecencia vía Zoom, pero es facultativo para el tribunal decirle sí o no. Lo más probable es que todas las causas anteriores vayan a terminar igual que como comenzaron, con Zoom. Ahora, si usted por algún motivo tuvo la audiencia anterior por Zoom y ahora le toca en presencial, va a tener que imprimir su prueba más que nada para que usted pueda leerla o llevar su computador ah, pero no es que, que yo, por ejemplo, no sé los documentos eh, eh, no sé, pues, certificado eh, o sea, es que informe. depende pues, si usted ya rindió eso, no es necesario que lo lleve ahora, si usted le faltó, por ejemplo, rendir ya un set de fotografía, va a tener que llevarlo ¿verdad? perfecto sí. eh, los oficios, entonces como dijimos, de la misma forma como un documento de manera detectada en ese caso o sea, perdón, es de esa parte de manera completa ahora la testimonial que esta es muy importante sobre todo cuando ustedes transmiten divorcio que es cuando más se usan testigos primero entonces ingresan los testigos a la sala se colocan en una mesa distinta se les toman la declaración que yo les dije, si juran o prometen usted le tiene que decir a su testigo qué cosa ¿cómo tiene que responder? si sí, juro, sí, sí, juro o si sí, promete no que diga si sí, o que hago la cabeza sí, no, o alguna cena así no hay que ver entonces se individualizan y además se le indica su cédula de identidad su número de teléfono en caso de contactos necesarios como yo interrobo a un testigo uno generalmente tiene una pauta bueno aquí no se ve mucho las preguntas pero después las por la vez menos uno tiene una pauta de preguntas en cuanto a lo que están tratando de probar, como conoce a las partes ¿Cómo supo de este juicio? ¿Usted sabe cuál es el estado civil de tal persona? Siempre haciéndole, cuando uno interroga, tiene que hacer preguntas que no delongan a la respuesta. ¿Ya? O usted no le puede decir, eh, ¿cómo sabe que la señora Danto es casada? Usted ya le está diciendo que está casando. ¿Cuál es el estado civil de esta persona? que ahí uno le empieza a preguntar. Uno tiene esta pauta, no es necesario que usted le hagan estas preguntas, ustedes pueden hacer otras porque de acuerdo a lo que van respondiendo uno también ya va surgiendo más preguntas ¿qué lo que tienen que hacer ustedes? preparar bien a sus testigos al momento de declarar para que no se les caiga no caigan en contradicciones ni tampoco vayan después a ir en, en como afectar a, a finalmente a lo que uno quiere probar y eh, por ejemplo eh, yo he visto algunos testigos que esto que pasó, no sé, creo que se los cuente alguna vez, en cabrero que uno de los testigos me era un divorcio de común acuerdo, cuando todavía se tramitaban en la audiencia los divorcio de común acuerdo, y luego el testigo, eh, ¿conoce al, al demandante de este juicio? Sí. ¿Cómo se llama? Jano. Ya, pero ¿cómo se llama? No se sabe el Hoy me dijo, es que yo lo conozco por Jano, o sea, no se sabía el nombre. Yo, claro, no me preocupes, porque Sí, como que uno, el, bien, bien. claro, lo mínimo saberse el nombre y el apellido pero ellos eran vecinos, tenían buena onda, pero eran Jano y el caballero ni siquiera se llamaba como Alejandro que es como los típicos sí, que dicen Jano, claro. claro, se llamaba Carlos o algo así le decían Jano eh, ya, entonces hay que tratar de arreglarla porque si a usted les pasa eso, se van a poner nerviosos les van a la cagó, qué voy a hacer y la parte parte es el objeto y no puede eliminar, ¿no? claro el tema que como acá era un divorcio con un acuerdo, ya como que lo dejaron pasar, pero si fuese una causa más peligrosa, claro, la otra parte le pueden perfectamente, o en la observación a la prueba, que el testigo no fue claro, no sabía cómo se llamaba, por lo tanto la verdad, otra vez también me pasó, que la testigo y yo le dije, ¿cuál es el estado civil de la señora tanto? soltera estábamos viendo un divorcio me dice, soltera yo le dije, ya, pero estamos en una causa de divorcio, y sí Entonces ella eh, estuvo anteriormente casada, sí, pero es soltera. Entonces al final nos quedó claridad Cuando tengan testigos malos, lo que ustedes tienen que hacer es con el siguiente testigo y tratar de arreglarlo. Así, y tratar de arreglarlo con el siguiente testigo. Y que no parezcan tampoco tan preparados, porque también nos pasó, me acuerdo, con estábamos haciendo la práctica, también era un divorcio con un acuerdo. Entró la señora que era la testigo, se sentó, le diosan, y le digo, eh, conoce la parte de este juicio? Sí, pues la tira que está casada el 16 la, al año sí. de al 16 de septiembre, no, que está casada, sí, y era como de memoria, entonces ya se notó mucho. En los magistrados, obviamente, a uno no le dicen, no le llama tanto la atención cuando es divorciante como un acuerdo, pero en otras causas, sí, hay manera que tener ojo, ¿ya? ¿Ya? También que sus testigos no sean hostiles, no le respondan mal a la contraria cuando lo están interrogando Porque también el magistrado a sí veces le llama la atención. Hubo una testigo, me acuerdo, que eh, el, de, el abogado de la contraparte era como amigo de la familia. Entonces los testigos de la contraria también conocían al abogado. Entonces cuando el abogado lo empezó a interrogar... Obviamente ella le contestaba mal, le decía, buenas tardes, don Carlos. Después le, eh, usted sabe esa respuesta, para que me pregunta Entonces, si ella es un testigo, <risa> independiente de quién le pregunte, al final lo que le tengo que llamar la atención, le dijo, por favor, una, una respuesta más útil y se va a tener que retirar. Porque obviamente los testigos no, no pueden ser así. No pueden, se supone que ellos son distintos, imparcial claro. Y... Eh, Como les decía, esto no se acompaña en ningún lado. Esto no se le muestra al magistrado de la parte. Es una minuta que yo me hago con preguntas que posiblemente les puedo hacer en el transcurso del mismo juicio. ¿Ya? Esa es que no le creo que era de alimentos. No me acuerdo. Lo otro. ¿Ustedes saben de dónde viene el término de testigos? Con qué estuvieron romanos. Jorge. cuando Jorge entonces ¿Puera? don Jorge le tenía que ver que contaba la historia de los testigos él lo contó pero sí. sí. sí. <risa> sí. sí. sí, no se acuerda no se acuerda sí. no se no se acuerda no se no, lo que pasa es que antiguamente en el latín en el tema de los romanos ¿no? Después, ya estamos hablando mucho tiempo atrás los testigos se supone que eso que podían ser hombres porque los testigos venían de la palabra testículos que era en el latín y algo significado que hacían un gesto al momento de jurar, algo Cuando así era, era. Sí, claro. ya y, ya ya. y finalmente claro, derivó, en un, derivó en una situación donde quedaron como sí, ahora ya no ahora ya no puede ser testigo hombre, mujer no binario otro género pero no ya no pero de esa forma viene el, la palabra de testigo sí que eso solamente puede ser Pregúntale a a acordar. No es que cómo no va a acordar. Ya lo es lo bueno? ¿Te acuerdas? Sí. historia siempre a toda en las acebafas. No, no, si la cuentan todos ¿Todo? ¿Todo? los romanos que tiene doctor, que digo nocturno acá allá. Siempre cuenta lo mismo. Entonces, bueno, ya. Siguiendo entonces con los testigos Como les decía, esta suele ser la minuta, que es más bien una guía, el testigo puede ser contrainterrogado por el otro abogado y también el juez le puede hacer preguntas si es que no le quedaron claro algunas consultas. ¿Es común? ¿Qué cosa? Que el juez le haga preguntas. No, generalmente el juez le hace preguntas cuando a veces no ha sido muy claro en las fechas, eh, pero no, generalmente no. Bien y aquí lo que les puse, este interrogatorio puede hacer que reconozcan fotografía entonces por ejemplo, ustedes están interrogando está al testigo y le dice magistrado, solicito autorización para exhibir una fotografía al testigo entonces la lleva al testigo pero no le puede decir de qué es, solamente se la tiene que mostrar decirle, ya, me puede describir qué hay en la fotografía del testigo tiene que empezar no, aquí aparece la señora tanto, el caballero tanto, esto fue en tal fecha y así sucesivamente. Yo la vi porque, no sé, fui con ella, lo tengo en Facebook, lo que sea. Pero de esa forma se hace el reconocimiento y ahí ya su fotografía como prueba... Queda incorporada. Claro, y tiene otro, a paro, se ha quedado anteriormente, pero ya ah. tiene otro tipo de... Eh, como de, de, de comprobación de, de tipo de prueba o sea ya es una prueba muy fuerte porque ya fue reconocida por el testigo, ahora si el testigo le dice todo lo contrario ahí claro que ya va la pericial como les dije es prácticamente lo mismo con un testigo pero el perito lo que va a hacer es hablar usted le hace solo una o dos preguntas eh, me puede explicar que lo que dice el informe tanto el perito tiene que extenderse, extenderse, extenderse. también puede ser contra rodado ¿Qué lo que generalmente le preguntan al los usted La contrainterrogación. El otro abogado. ¿Cuándo, ¿Cuándo estudió? ¿Dónde estudió? Porque ellos tienen que desacreditar al perito. Entonces, ¿dónde estudió? ¿Cuánta experiencia tiene? ¿Cuánto cobró para este informe? Si conoce o no conoce a la... ¿Qué expertise tiene? ¿Si conoce la materia? Eh, si sí, también conoce alguna de las partes o cada vez en los peritos eh, puede ser el hermano, el primo y así entre otras cosas, ¿ya? cuando ustedes salen con parte es hacer el tipo de pregunta que tienen que hacer al perito para desacreditar absolución de posiciones que es la declaración de la contraria, aquí a diferencia de la testimonial ustedes tienen que adjuntar el pliego de posiciones el pliego de posiciones como les dije en la clase anterior es sobre que va con una serie de preguntas que ustedes le quieren hacer a la contraria y eso lo tienen que acompañar hasta el día antes de la audiencia y ahí como se hace la absolución ustedes indican que eh, la contraria está presente y que vamos a rendir la absolución de posiciones él se siente igual que un testigo se abre el sobre y yo empiezo una por una para que diga el testigo eh, en qué hay en ese caso no la de he y así sucesivamente él tiene que responder eh, solamente en cuanto a esas consultas no extenderse más allá de lo que está en la pregunta esto es algo importante porque esto es algo de hace muy poco tiempo grabaciones, video, medio electrónico, audio, lo que sea ustedes lo que tienen que preocuparse antes de ofrecer un video una grabación o cualquier otro tipo de prueba de carácter electrónico es consultarle al tribunal el tribunal siempre le que sí pero lo tiene que hacer igual usted tiene los pedidos idóneos para que no documento es decir, tienen que preguntarle cuando ya lo ofrecí yo lo ofrecí en la, en la, prueba, en la preparatoria después de eso yo voy a con el encargado de arte le digo mira yo voy a rendir un video ¿ustedes tienen el computador apto para poder exhibir el video? ¿o tengo que yo traer? porque antiguamente se hacía de esa forma Y en los juzgados, por ejemplo, nosotros, jugada policía local, se supone que nosotros no contamos con todos los medios para las rendiciones de pruebas de carácter electrónico. Entonces, si por ejemplo una persona me trae un video de un accidente de tránsito y me dice no, es que lo tengo en el celular, eso no sirve para la rendición de prueba ni en mi tribunal, ni en los de familia. Yo ese video lo tengo que enviar directamente a un medio electrónico y utilice un computador que pueda ser proyectado para todas las partes para que puedan ver esa rendición de pronto. ¿Ya? ¿Y el proyecto? O sea, el tribunal cuenta con eso. Lo, lo del poder judicial. Que son eh, más reformados. Pero usted tiene que asegurarse. Porque puede ser que a lo mejor le diga sí, pero está malo, eh, entonces pidamos otro que la pesa pues ellos no se van a preocupar de eso, usted tiene que preocuparse que al momento de rendir su medio de prueba electrónico, esté todo para poder ser escuchado ¿ya? si sí, por ejemplo los audios, lo que pueden hacer o lo que hace la gente, llevaba un parlante bluetooth, entonces como eso se escucha más fuerte conectaba su celular al parlante y reproducían los audios de whatsapp y eso era mejor para poder escuchar Eh, practicada la prueba entonces el juez podrá solicitar a un miembro del consejo técnico que emita su opinión respecto a la prueba es decir, si le pareció bien alguna prueba si le quedó alguna duda que haya que aclarar o si estima lo mejor que alguna prueba no era relevante o, o habría que sacar y finalmente las partes tienen que formular de manera oral y también breve son las observaciones a la prueba aquí es donde ustedes hacen un resumen de lo que ustedes rindieron y si quieren como decir algo de la manera de la <risa> otro? aquí no es necesario extenderse ni estar hablando tanto rato uno lo que generalmente hace más magistrado de la prueba rendida, pudimos acreditar que por ejemplo, las partes hace más de un año que no han renudado su vida en común que eh, mi parte ya mantiene una vida con otra persona bla bla bla, que la contraria no logró demostrar la reanudación y sucesivamente. Eso usted más que nada es como un resumen de lo que quiere probar y de lo que quiere encontrar ya de la otra persona. profesor una pregunta en el pliego de posiciones también es que hay que adjuntar eh, la, el interrogatorio que le hace la contraparte. ¿A quién? A ver, eh, usted dijo que, ya, si yo presento un testigo, el otro abogado también puede, ¿Puede, ¿Puede interrogar a ese testigo, sí. ya, pero el pliego de posiciones es para solamente el demandado o demanda. Perfecto. Y ahí usted solamente adjunta las pruebas que le va a hacer a esa persona. Y ambos abogados creo que pueden hacer la absolución. Sí, usted puede ah, citar, yo puedo citar a la contraria y luego puedo citar a mi cliente ah. y así generalmente la absolución de posiciones de las pruebas que más uno termina renunciando porque una a uno se le olvida acompañar el pliego entonces termina siendo, y uno no, saca mucho con interrogar si el caballero ya o la persona ya respondió, ya contestó ya más o menos se sabe la historia pero de repente es como para sacar a generalmente se termina renunciando la prueba por último la sentencia terminando la audiencia de juicio, ya han hecho la observación a la prueba, han dictado dictas sentencia, pero no les va a decir efectivamente sus argumentos, aquí solamente va a decir al ah, lugar a la demanda de divorcio, no al lugar a la demanda de alimento. Y la redacción de la sentencia se da siempre en un par de días más, donde ahí van a estar todos los argumentos, los artículos, porque sí, porque no. ¿Qué prueba consideró? ¿Qué prueba no consideró? y eh, lo que tienen que tener ojo al momento de esta audiencia de juicio es esta cuando ustedes celebren la audiencia de juicio dice, si el juez, el cual se desarrolló esta audiencia no puede dictar la sentencia va a haber que hacer de nuevo la audiencia de juicio es decir, que ustedes tienen que tener ojo que cuando estén en una audiencia de juicio si el magistrado es un subrogante consultar idealmente magistrado, usted ¿hasta cuándo va a estar subrogando? porque puede que su audiencia no termine ese mismo día puede que le fijen una nueva de continuación para dos meses más y si no está el magistrado que les tomó la primera audiencia en la segunda audiencia va a aparecer otro magistrado pero ese no va a poder dictar la sentencia va a tener que venir el otro magistrado y eso es imposible o casi imposible entonces que se genera ahí que van a tener que volver a hacer todo de nuevo desde la audiencia en juicio que tienen que tener ojo, entonces muchas veces lo que hacen los magistrados es que les dicen miren yo estoy subrogando y que a una semana mejor suspendamos y lo hacen en la audiencia cuando esté el magistrado titular o el subrogante que va a estar más tiempo. Pero aquí se vuelve a hacer la audiencia de sí, desde el paso 1 de la audiencia de juicio. Entonces es una lata porque ya usted rindió su prueba, no lo Todo de nuevo. No. O sea, y y que el, el magistrado no se tomara escuchando la audiencia y decir ya yo voy a dictar la no, claro. porque hay un un articulado de la ley que dice que el que toma la audiencia de juicio es el que tiene que dictar sentencia las cosas esposa es pasa, alguien claro, si se pase. enferma pide vacaciones, si a mi me pasa, pasa hoy lo que hacen es eso, que le digan suspendamos porque si no yo no le voy a poder dictar sentencia, lo va a tener que hacer el otro magistrado el, y, y van a notar que no se tomaron la, los recuerdos hay que Le dice, se anularía eh, se anula no y de nuevo se anula pero hasta el inicio de la audiencia juicio o sea usted no puede rendir otra prueba ni nada o sea, desde que inicia el juicio de, de rendición de la preparatoria no, desde, no la, la preparatoria juicio. está ok, solo de la audiencia en juicio en adelante ya yeah. luego recursos que son eh, iguales son los medios de impugnación de la sentencia en este caso vale. las audiencias la sentencias de familia el recurso más común es obviamente el de apelación, que tiene un plazo de 10 días desde que se notifica a las partes, a la última de las partes. Si sí, ustedes pueden hacer recursos de reposición dentro de la audiencia cuando se traten de incidentes, como les comentaba el otro día, o también fuera de la audiencia por escrito. O sea, ustedes pueden presentar un recurso de reposición por alguna situación. Si es que hay una audiencia cercana desde que se ingresó ese escrito, se tiene que resolver en la audiencia y si no... Eh, se resuelve por el mismo magistrado notificándose a las partes ¿ya? pero la sentencia definitiva obviamente que la que usted le va a interesar la apelación de 10 días desde se notifica a las partes eh, yes. y eso ¿alguna duda o consulta? ¿Ya ¿no? <coughs> Entonces, ya ¿quién es? es? cerca de 9 cerca de 10 no, Estamos bueno, Ya, esto les voy a dejar el material y volar unas actas de audiencia de juicio en la misma plataforma, ¿ya? Y la otra clase les traemos un noto. Ya, eso. ¿Cómo La clase te lo no quiero comer estas cosas. Váyanlo. Yo no he pasado Siempre está aquí, que ha contado bien? Y con el auto sí. más grave, pero... ah, bueno, está Ahí está, ahí está mi Dale, ¿por qué yo a ti para cerrar? abre un beso. Hace como dos semanas, <risa> que la... no, fue como a las nueve de la noche. Y bueno, ya está cerrado.